Hernán Brienza, Nora a n c h a r t y Santiago Varela. Apaga la, apaga la tele. Yo sé que está muy. Es impresionante el partido de Racing San Lorenzo. Yo sé que de vuelta. Yo sé que se están jugando muchísimo. Que San Lorenzo se está jugando la permanencia en primera. Que Racing está tratando de、eh, hacer un papel digno. Pero quédate con nosotros. Quédate con nosotros que tenemos hoy un tema tremendo. Yo sé que lo que te voy a decir no te va a servir mucho para, conven、no、va a servir mucho para convencerte. Pero tenemos un tema que, si no te arruina el lunes, <risa> si no te, te, te, te, te, te, te, te, te arruina、raspando. lo que queda el lunes, te pasa raspando. ¿Cómo le van? ¿Ora bien? Maravilloso. Le va espectacularmente、año. bien. Gracias, muchas gracias. A los oyentes les digo: llamen a Nora e n c h a r que cumplió años ayer, cumplió 27 años. Está toda tostada, no sé dónde se fue. Se、ah, fue en una semana luj... de, fin de, de semana paseo.、Lujurioso. Está, Lujur... sí, sí, eso, eso me imaginaba. <risa> lujurioso. Pero yo lo que quiero es de b e r a s agradecer, porque uno tenés idea, la cantidad de gente que entró en, en mi Facebook, que son oyentes, digo, además de los amigos y los compañeros de r u t h y toda esa gente que aparece en estos momentos, hasta familiares que viven lejos y aprovechan el Facebook para. Pero oyentes, oyentes agradeciendo el trabajo cotidiano y d i c i é n d o t e feliz cumpleaños en ese contexto. Te juro que te da como una energía diferente, digo, uno. Te dan ganas de estar. Los oyentes、acá. son maravillosos. Si del otro lado hay gente que te dice、todo. gracias y seguí seguir cumpliendo años para que hagas más cosas. Nada, la verdad, gracias, e m o c i o n a Santiago Varela, ¿cómo pasó el cumpleaños en un o r a n c h a r usted? <risa> Yo lo pasé muy bien, con un huevito de Pascua, en familia, realmente ¿Uno hemos t n o s solo?、Recetado. Bueno, había un poco más que uno. Claro.、Eh, No、ah. sé, porque siempre se comen pedacitos, ¿vio?、Ah. Eh, y lejos de Buenos Aires, va lejos, más en, en la provincia de Buenos Aires, en la Pampa Húmeda, en la Pampa o sea, Chas. s e a Ciudadela? No, un poco más, digamos, 100 kilómetros de Buenos Aires, pero、ah, todo bien. bien, todo bien.、Ahí. Campito, vaca. Campito, vaca, sí. Después、suegra. volviendo tipo a la región. Suegra, o q u e el detalle que vos todavía no... no sabés es que ese paseo incluye suegra que lo mima. Eso. Tengo una suegra que me mima. Todas mis suegras me han mimado siempre, debo、bien. decirlo. O sea, que a usted le pasa como a mí, que、Creo、me quiere n más mi suegra que mis mujeres. Sí, sí, sí. Bueno,、ah, yo, no, por no algo será. Podemos sí, hacer un club, ¿no? Bueno, yo me, me podemos hacer incorporar en mujeres porque yo de, me llevo, me he llevado bien con mis suegras, al punto que una de ellas es una mujer que hoy sigue siendo una de mis grandes amigas. Mire usted, a ver, a n a s a n c a ¿cómo pasó usted el cumpleaños de Nora n c h a r Lo pasé trabajando aquí. ¿En serio? Este, no sí, me digas. Sí, sí, porque yo trabajo en el fin de semana en, en, en nuestra radio clásica. Así que, este, sí, sí. Y pasé las Pascuas con una especie de familia que somos los compañeros de trabajo. a c ¿no? Así que comiendo rosca, hasta luego. ¿Le parece?、No. ¿Pasarla con un c o m p a ñ e r de trabajo? Con, alg yo con、pues、algunos. Yo a algunos los quiero muchísimo si somos amigos. Andan y... todos los codazos sacándose el lugar <ríe> n o es lindo, Hernán. No, no crees. Como cuando a uno le tocaban las guardias, s e r á Movilero y le tocaban las guardias y te terminabas、sí. b r i n d a n d o en la calle, era、sí. lindísimo. Porque además hay, hay horarios este, particulares. Caramba, digamos, ¿qué nos ¿no? va a contar? No, ¿Sanca? no, no, porque digo, no es lo mismo el, el trabajar.、No、una guardia, en la guardia no... a mediodía con el claro, sol. Hay que, es... que estar a las 4 de la mañana, de la mañana. Este, uno trabajando o un domingo a la mañana uno tiene otro humor y otro tiempo y por más que estés trabajando aquí al aire, bueno, pues nos tomamos nuestro tiempo para trabajar y tomar más d a l mismo tiempo y charlar. Y charlar de, de, Siempre de, de hay fricción. Entre las cuatro、sí. de la mañana y la、sí. mañana del mismo se ve un poquito de fricción. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Puede ser. ¿Puede ser ¿Fricción o、no? franela? ¿Vos qué querés decir? Fricción.、No. Fricción. En el amplio sentido. q u é i n e s u y o De lo que no s e no hablo. No sé. Ahí、está. Bueno, hoy tenemos un programa tremendo. Vamos a presentarlo. Han fusilado a Dorrego. La patria está desangrando. La ambición del poder, la libertad ィーンディーンディーン o ィーンディーンデ i ーンディーンディーンディ l ンディーンディーンディーンディーンディーンディーン e ィ o ンディ o ンディーンディーンディーンディーンディーン a ィーンディーンディーンディーンデ n ーンディーンディーンディーンディーンディーンディーンディー e デ パラメイカー、パラメイカー、パラ Jurado no será arbitrario. Si me vi forzado a castigar por justicia, jamás lo hice por venganza. Ningún sentimiento, ni interés menguado inspiró a s t o alguno de mi gobierno. He tratado de respetar las leyes, pero ante todo he mantenido el orden y la salud del pueblo. La revolución terminará su obra con la dignidad y el honor que ella debe a la patria y a la historia. El tema del día en Argentina tiene historia. Te dije que te íbamos a arruinar la, la noche de lunes. El, el tema del día de hoy es fuerzas de choque paramilitares. Ahí va. La Mazorca, Uriburu y la legión de Juan Bautista Molina, la Triple A. ¿eh? Una noche,、eh, Santiago, Nora, para. Una noche de terror. Es una noche, noche para de que de cierren、terror. las ventanas. Si escuchan que el ascensor se para en su piso. Traben las puertas. Bien. Todas estas cosas que a uno le pasaban, ¿no? No, Santiago. Exacto. o、oh, no. Uno escuchaba y escondiste escuch... cuando escuchabas de lejos el wuuuh.、Uh, uh", cuando sonaba el teléfono a las 3 de la mañana. Y que te ponías la,、mm. la frazada hasta acá arriba y te agarrabas de la manito con el compañero, que además éramos chiquitos, 23 años. Teníamos... Uy, qué susto. Hay una gran escena en. Eh, un libro de José Pablo Feynman, ¿cómo se llama? La astucia de la razón,、mm. eh, que cuenta justamente、mm. la escena de, del ascensor que en plena noche para, sube、vale, baja, s u baja, e b y él cree que lo viene n a buscar a él. Y cuando sentís la, la, los pasos en la escalera, y después alguien te dice, ¿vio que anoche se cortó la luz? ¿Qué tuvimos que subir?、Y、dice, ¡ay, qué suerte! Era un corte de luz. Solo un corte de luz. De noche. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Adriana, si alguien se quiere、sí. comunicar con nosotros, ¿cómo tiene que hacer? Nos llama al 4998700 o a nuestra línea nacional que es el 0810-2220870. Nos pueden escribir a argentinatinehistoria, arroba radionacional.gov.ar. También nos encuentran en Facebook como argentinatinehistoria e y los oyentes saben, pero se lo recordamos. Pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatinehistoria.blogspot.com. Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchar y Santiago Varela. En Argentina tiene historia. Estamos en 1833. ¿Eh? Ya Rosas gobernó por primera vez en 1829. Después, para restaurar el orden que había quebrado Juan Galo de la Valle con su golpe nefasto. Del 1 de diciembre de 1828, hay una crisis en el Partido Federal. Están los apostólicos por un lado y los lomos negros por el otro. ¿Quiénes son los lomos negros? Son esos federales doctrinarios que no están muy de acuerdo con、eh, las puebladas a las cuales、eh, Rosa somete al Partido Federal. ¿no? ¿Y n o quiénes son los apostólicos? Los apostólicos son los que quieren que sí o sí Rosa sea el líder del Partido Federal. Van a ser los que van a apoyar. A Rosas de 1835 hasta 1852, para consolidar el poder del de,、eh, hombre fuerte de Palermo, que tenía su casa, quinta, allí en Palermo y que gobernaba desde allí. Hay una mujer, ¿eh? una mujer que es Encarnación Escurra. Encarnación Escurra es un personaje、eh, muy interesante, como mujer, como esposa, como novia, como、eh, mujer de. De política, ¿eh? no, no, es, no es solamente la mujer de Juan Manuel de Rosas. Para que te des una idea,、eh, Rosas y encarna,、eh, Juan Manuel y Encarnación se casaron porque Encarnación engañó a su propia suegra haciéndole creer que estaba embarazada. Entonces, tu, no tuvieron, que, no tuvieron otra, otro remedio que casarse y después la información era falsa, manipuladora. Encarnación Escurra, ¿eh? era una mujer brava, brava. Y empezó a rodearse de los apostólicos, o los netos, como se los llamaba, ¿no? Y dijo: hay que crear un grupo de apoyo político a Juan Manuel de Rosas, que estaba en el sur combatiendo a los indios en la famosa expedición del desierto que hizo el propio Rosas, ¿no? Escurra lo que hizo es se rodeó de los familiares, se rodeó de los principales rosistas, ¿no? Escucha los. Los nombres, los apellidos, porque hay algunos que te van a llamar la atención.、Eh, el presidente de la Sociedad Popular Restauradora, que así se llamaba esta organización, era Julián González Salomón. Pero m i r a qué otras familias había: la familia Terrero, Arana, los Anchorena, los Pinedo, ¿eh? el tatara, Tatar. tatarabuelo de, del actual Federico Pinedo y del Pinedo que fue este, pre, presidente de. No, presidente no fue、eh, ministro de Hacienda.、Uh -huh. Durante la década infame, bueno, esa familia también era parte de los federales apostólicos, de los federales fanáticos de Juan Manuel. Los Mansilla, los Rolón y los Obarrios. ¿Qué hacía la Sociedad Popular Restauradora? Al principio era solamente una organización que se dedicaba al armado político del rosismo. Pero, pero, cuando Rosas asumió el poder en el 35, después del asesinato de Facundo Quiroga allí en Córdoba, En Barranca Yaco se empezó a poner dura la cosa. Y la Sociedad Popular Restauradora decidió crear un brazo armado. Ese brazo armado se conoció como la mazorca.、Eh, eran dos cuerpos especiales, de policía y parapoliciales,、eh, que estaban dirigidos por un hombre de un nombre fuerte, un n o m b r e que vos decís, eso hay que llevar ese nombre. n o Ese nombre era Siriaco Cuitinio, un gallego de barba negra, oscura y ojos. Tremendos. Lo acompañaban Andrés Parra y entre los policías que estaban ahí acompañando a c u i t i ñ o se destacaban el Silverio Badía, Manuel Troncoso, Fermín Suárez, Estanislao Porto y Leandro Antonio Alén. ¿Quién es Leandro Antonio Alén? Sí, el padre de Leandro Nicéforo Alén. ¿Eh? Lo que pasa es que el verdadero origen del apellido de Alén es con N. Lo que pasa es que tuvo muchos problemas porque lo discriminaban por haber sido. El hijo, el hijo del ahorcado, porque Alen finalmente lo ahorcaron en el 53, decidió cambiarse el nombre, decidió llamarse Alen con M. ¿Saben quién formó parte de la mazorca? Aparentemente, parte de la leyenda, Cirilo José Moreira. ¿Quién era este señor Cirilo José Moreira? Bueno, el padre del famosísimo gaucho Juan Moreira, ¿eh? del gaucho malo Juan Moreira. Eh, pero eh, Cirilo era bravo en serio y fue fusilado incluso por orden de Juan Manuel de Rosas en 1842. Así que imagínense lo que debe haber sido el Moreira padre. ¿no? Hay una duda sobre el nombre de la Mazorca. ¿Por qué le dicen a la Sociedad Popular Restauradora la Mazorca? Unos dicen que es porque los argentinos y los federales que tenían que estar tan unidos como los granos de la Mazorca, como los granos del Choclo, que no se podían. Diferenciar, no era el símbolo de la unidad nacional y de la solidaridad de los mazorqueros en peligro. Hay otras versiones que son un poco menos románticas. Hay quienes dicen que mazorca era más u n i d a Orca a mazorca los、no. unitarios, es decir,、ah, que lo que querían era colgar a todos los que no pensaran como、no、ellos. ¿no? Y hay una tercera versión que es quizás la más desagradable de todas. ¿eh? Decían que la mazorca, el choclo de maíz, era el instrumento de tortura que utilizaban los mazorqueros introduciéndolo en el ano a los、eh, unitarios y esa era la forma en que、eh, mataban o torturaban a sus enemigos. Para que te des una idea,、eh, iban contra los unitarios, pero también iban contra los que usaban la barba candado, o los que tenían un cintillo celeste, o los que pintaban de celeste su casa, o los que usaban flores celestes o verdes que parecían que eran los colores unitarios. Todo valía para estar entre, entre ojos de los m a z o r q u e r o s que te iban a buscar a tu casa, y si te tocaban la puerta los m a z o r q u e r o s te la volvió a dire, ¿eh? porque era bastante, bastante brava la cosa. Habría que reconocerle la paternidad del nombre Mazorca a José Rivera Indarte, que, aunque parezca mentira, era un poeta unitario que alguna vez fue federal. Es más, que alguna vez fue federal, fue federal y mazorquero. En la Quinta de Rosas, alguna vez le hizo un poema laudatorio a Rosas y decía: Acueste, Marlo, que miras, de rubia chala vestido, en los infiernos ha hundido a la unitaria facción. Pero dicen dicen que en realidad. El origen de ese verso era: Acuestemarlo que miras, de rubia chala vestido, en la unitaria facción, a la unitaria facción en los infiernos se le ha hundido. Es decir, lo que decía Riverendarte, que le han hundido el choclo allí donde no se puede nombrar a los unitarios. Son distintas interpretaciones de ese verso de José Riverendarte, que después pasó a la oposición y fue exiliado en Montevideo. Lo, el método de muerte que tenían los mazorqueros quedó inmortalizado, obviamente, en el matadero de Esteban Echeverría. ¿eh? d de Eran s p u é la violación y después la refalosa. ¿Qué significaba la refalosa? Es que te degollaban y vos empezabas a bailar, mareado por el que te desangrabas, y empezabas a patinar en tu propia sangre y te movías este, desangrándote y muriéndote así. n o A la refalosa también se le llamaba violín y violón. ¿eh? Son cosas terribles las que te estoy contando, pero la verdad es que estoy con ganas de arruinarte el lunes en la noche. Te lo dije. Está logrando. Iban por la noche los mazorqueros gritando: ¡Viva la federación! ¡Mueran los salvajes e inmundos unitarios! Ese era el grito de guerra que metía miedo y hacía que todos se escondieran en sus casas cuando ellos pasaban. ¿no? Víctimas de la Mazorca hay varios. Francisco Lynch, José María Riglos, Isidoro de Oliden, Carlos Mason,、eh, son algunas de las víctimas oficiales de la Mazorca, que nunca se sabe cuántos muertos hubo, eh, cuántos eh, torturados hubo, cuántas víctimas tuvo en total.、Eh, José Manuel Vicente Maza, que había sido un federal. Conspico, Que había sido amigo de Juan Manuel de Rosa, s fue víctima de la mazorca también cuando su hijo Ramón m a z a quiso levantarse con los libres del sur contra Rosas.、Eh, a b e l i n o Viamonte, que fue el hijo del de héroe Juan José Viamonte allí en, el, en las guerras del Alto Perú y en las invasiones inglesas. Y lo único que habían dicho es que、mmm, Viamonte muere solamente por ser unitario. ¿no? Esas eran las a la c u s a c i ó n principal que se le h a c í a a Viamonte. Hay mucha literatura sobre la mazorca, hay mucha literatura que está escrita por la oposición, por lo tanto uno nunca puede saber realmente qué tan terrible y qué tan brava era、eh, la agrupación creada por Juan Manuel de Rosas. Lo cierto es que hacia el 42, los años más terribles de la mazorca fueron entre 1840 y 1842. Coincidió con el levantamiento del sur, coincidió con el, el, el endurecimiento de las relaciones diplomáticas con Francia y con Inglaterra, y coincidió también con la famosa expedición libertadora de Juan Galo de la Valle. ¿no? Juan Galo de la Valle, en 1840, cruzó el charco con un ejército para tratar de. Destituir a Rosas a través de un golpe de Estado. Y ahí la mazorca se puso dura. Pero fue finalmente、eh, disuelta por Juan Manuel de Rosas en 1846, cuando dijo: Ya está, este, esta herramienta no me sirve como construcción política, ya hay que ir hacia un lugar de mayor pacificación, de mayor tranquilidad, porque ya había sido vencida la Liga Unitaria del Norte, ya los exiliados montevideanos estaban debilitados y. En la Confederación Argentina reinaba una paz rosista en vez de romana. El 1 de junio de 1846 finalmente fue disuelta. ¿eh? Y dos años más tarde moría González Salomón, que había sido su presidente. Lo, lo terrible de La Mazorca es pensar que del principio hacia el fin tuvo una historia trágica. Después de 1853, todos los mazorqueros conocidos fueron finalmente ahorcados, fusilados y después ahorcados, puestos a la expectación pública. O sea que terminaron como habían empezado la historia. ¿Qué se puede decir de las víctimas oficiales contadas? Hay 20 muertos en 1840 y otras 20 en 1842. Los historiadores aparentemente dicen. Que no pasan más de 50, que no pueden contabilizar más de 50 muertes. Los unitarios, obviamente, hablan de, de entre, números entre 400 y 4.000. 4.000 era una barbaridad para una ciudad en la cual apenas pasaba n los 60.000 habitantes en 1850 y, te, y a lo sumo tenía 80.000 habitantes. 4.000 era un número elevadísimo, que posiblemente ese número estuviera inflado por los que se habían ido al exilio y ese tipo de cosas. La mazorca tiene el. El peor de los、eh, escenarios, o, o ha sido el prólogo para uno de los peores horrores que tuvo la Argentina, que son los grupos parapoliciales, los grupos paramilitares, que es de lo que estamos hablando hoy.、Eh, mucho, mucho se habla de estos colorados, de estos hombres que se vestían con el gorro frigio colorado, con chaqueta colorada y que andaban metiendo miedo por、eh, la ciudad de Buenos Aires y por la campaña b u e n e r e n s e también. Uno. Que reconoce, se reconoce en la tradición federal de la historia, en la tradición nacional, en la tradición, si se quiere, cercana a, al rosismo, debe reconocer que quizás esta una, es una de las páginas más sangrientas, una de las páginas más negras del rosismo, del federalismo argentino y de esa línea nacional y popular que también tuvo, tuvo, contrariamente a lo que uno hubiera querido, sus grupos parapoliciales. Es pública. La radio y la crónica de nuestro pasado v i v i l a en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Quiero dar las gracias a esta radio, a Radio Nacional, porque yo vivía, vivo escuchando la radio, porque estoy en la cama, pero como me, me, me afloja en la cabeza. Gracias, gracias, muchas gracias por darnos la verdad. Queremos la verdad, nada más que eso. Muchas gracias. Yo soy la juventud que se apersona para libar en ti, Flor, una dicha. Y soy el intelecto que apasiona. Y en ti he de lograr cosas muy lindas. Yo cumplí 31 años y medio el 27 de enero por segunda vez. Así que este, es muy lindo cumplir años y mantener la juventud. Un gran abrazo, Nora. Te escucho todos los días. Todos los días que estás. Sí, buenas noches. Argentina tiene historia muy buena e l programa. Quisiera saber si me pueden informar si t i e n e el dato. ¿Por qué Rosa, a pesar de que combatió a los ingleses, los últimos 25 años de su vida l o vivió en Subtenton, allá en Inglaterra? Es casi una contradicción. Si hay alguna explicación, si me la pueden dar, gracias. Habló Ángel de Córdoba. Feliz cumpleaños, Nora. Buenas noches, Santiago y Hernán. Ricardo de Villurquiza. Recuerdo el primero de mayo de 1975, lo que hoy sería Panamericana, kilómetro treinta y ocho y medio del barranco, altura de Par. Mi señora intentando aprender a manejar, agarramos un camino secundario y vimos un cadáver quemándose. A eso de las 3 de la tarde, en plena luz. Gracias a los oyentes por los mensajes duros. ¿Eh? Parece que estamos de acuerdo. Nosotros le vamos a arruinar la noche a ustedes y ustedes se pusieron de acuerdo en a r r u i n a r l a n a r r u i n a r l o l a n o c h e a nosotros. Pero ¿eh? es igualitario. Es igualitario, es equitativa la cosa. Parejito, parejito. Álvaro Emí s a e z da el presente igual que Gastón Facio, Esther Friedman López, Gracila e Liliana Rafo, f Ivana Hernández, Laura Vicky Isidoro Ibarra. Yucra, Susana Cristina b r a d i n e l l i perdón, Gonzalo Peralta,、eh, Anto Duarte, todos nos dicen que están allí escuchando. Mauro Nicolás dice: Hola amigos, los vuelvo a escuchar por primera vez desde que cambiaron horarios, se los extraña a la tarde, pero bueno, acá estoy y mando saludos para todos. Alba Noemí Pérez Aiz dice: Qué a l i v i ó cuando había corte de luz, no había picana. ¿Vos sabés que ese mensaje se entronca con, con situaciones de memoria de los vecinos?、Eh, yo recuerdo haber hecho un, un material、eh, cerca de、eh, Olimpo, es donde estaba el tema de las patentes y esto de automotor, ¿no? Sí. Orlet. No, Orletti era, era un. un Auto no, Orletti era, sí, pero era directamente un, este, un, ¿Un taller. taller mecánico. No, no, no, yo estoy viendo esto e de la policía que era que daba、no. certificaciones, bueno, donde hoy están todavía. Una vez estábamos haciendo un documental y nosotros nos acercamos a preguntarle a la gente qué vivencia tenía de ese lugar. Entonces, bueno, primero te decían que no, finalmente me acuerdo de un matrimonio muy grande, muy grande, que salían de una panadería y que yo le interrumpí la vida, como nosotros ahora, a los oyentes, con esta cosa. y Y Le pregunté si sabía lo que funcionaba ahí. Que... Entonces, primero nada, nada, nada. Después se vuelven, se vuelve. La, la señora lo convence a él que se vuelven y me dice: Dígame que yo no pudiera ver la novela después de que escuchábamos el ruido de los autos que llegaban y las puertas que se cerraban. Tiene que ver con que era el momento que torturaban, porque eso lo veíamos en los diarios ahora. O sea, la percepción de la gente tenía que ver con esto. Un corte de luz significaba. Una carga muy alta de tensión en las zonas cercanas a los campos de concentración que estaban en plena ciudad. p o e s Sájen, o estoy tan seguro del mensaje que mandó la, la oyente, porque creo que,、eh, voy a decir algo terrible, pero creo que la, la, la tortura an, antes era mucho más brutal, era mucho más descarnada, quizás haya sido mucho más carnicera antes que. que h Ahí en la. En la lógica de la tecnología、ah, claro. hay、eh, algo que es mucho. El, do, el dolor, quizás, es más.、Eh, es casi tan incisivo, pero me parece que es menos brutal que la tortura anterior. ¿no? Imagínense lo que es el d e h u e l l o lo que es el corte de miembros, lo que es el deso, desollar vivo a las víctimas, como hacía la Inquisición. Me parece que、sí. la tecnología, incluso con lo brutal que tiene la tortura moderna, es.、Eh, mmm, ¿Cómo decir? Suaviza de algo. Es difícil, suaviza, es difícil decirlo, suaviza de algo.、Ah, un tiro es mejor a que te quemen vivo. Pero, decir, un、no、tortura, pero un、eh. tiro no es tortura. Pero es tiro tortura. no un Y、uh -huh. la historia de la tortura en la, en la historia de la humanidad eh, eh, tiene un, es paralela.、Eh, es paralela con la evolución. Le, es como para pensarlo largamente. Porque la sofisticación en el tormento es paralela al crecimiento de, la, de las sociedades. g r a c a s El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Bueno, vamos a seguir con esta temática tan, tan cara, por decirlo de alguna manera, de arruinarle lo que queda el lunes a nuestros oyentes. Yo voy a hablar de uno de los grupos paramilitares más siniestros, si es que puede haber algún grupo que sea más siniestro que otro,、eh, de los más siniestros de nuestra historia, que fue la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Se considera que su primera acción fue la colocación de una bomba en el coche del senador Solari Irigoyen en 1973. Solari Irigoyen no falleció. En este atentado, después hubo un segundo atentado en el 75 y tampoco, y después se exilió. Luego en el 74 y 75, los atentados, las muertes y los exilios se repetirían por cientos. El método que usaban era sencillo: primero aparecía el nombre del señalado en alguna de las revistas de la organización, la más importante fue El Caudillo. Que empieza en el año 73 también, pero había otras que tenían una circulación más restringida. Allí se lo tildaba de marxista. No importaba si era peronista, del PRT o un simple profesor sin militancia. Siempre eran marxistas, pro-marxistas o al servicio del marxismo. Al aparecer en esas listas al lado de la palabra marxismo, ya se habilitaba para su eliminación. En algunos casos, esto solo alcanzaba. Para que huyera del país, pero en otros solía aparecer con 50 balazos o más en su cuerpo en el baúl de un coche quemado en algún descampado, muchos en el Bajo Flores. La nación sacaba todos los días encontrar un cadáver, dos cadáveres quemados en el Bajo Flores. Todos los días los diarios daban cuenta de estas tenebrosas apariciones sin que jamás se pudiera descubrir algo. Marcelo Larraqui, recuerda en El Caudillo, recuerda que el caudillo, perdón, una vez atacó a dos periodistas que nosotros conocemos mucho. Y decía, comillas, repugnante panfleto marxista satiricón que promociona la cultura anal y la masturbación. Mario Mactas y Carlos Ulanos. Lo traje por. Mira, mira vos, s ¿eh? Porque son dos. Impresionante. Impresionante. La historia relativamente simplificada es que el comisario Villar y López Regas habían creado la AAA, una organización de derecha, armada, que operaba desde el Ministerio de Bienestar Social y que actuaba con total impunidad y autonomía. Sus víctimas eran disidentes de las políticas oficiales, entrando en esta categoría la izquierda peronista o no peronista. Y cualquier otro personaje gremialista, estudiantil o político que pudiera ser considerado opositor y peligroso. Sin embargo, se podía ver que estos tipos no eran unos loquitos fascistas que salían a matar zurdos, como se decía en ese momento. Detrás había una estructura, una planificación que excedía a los guardaespaldas de López Rega. Además, existía un plan coherente, pensado. La función de la AAA era generar el miedo, instalar el terror. No buscaban a los jefes de la guerrilla, jamás buscaron a guerrilleros. Buscaban a los elementos de base, a los dirigentes barriales o fabriles o sus referentes intelectuales como Ortega Peño o Silvio Frondizi. Y no escondían sus asesinatos, sino que en general lo mostraban y se hacían cargo mediante comunicados. Para que toda la sociedad se enterara y siempre asociado a un porqué. O sea, matamos a Fulano porque estaba al servicio del marxismo, matamos a Fulano por tal cosa. De ahí la importancia de la palabra marxista usada en todos los casos. El terror paraliza y desarticula. También por eso atacaron a figuras mediáticas para que sus exilios publicitados por la prensa sirvieran también para generar temor. Ahora bien, esto no nace de la nada. No es que de golpe apareció la triple a con todo este concepto de generar el terror. Para ver de dónde vienen estas ideas, hay que remontarse más lejos, hacia los años 50. En 1957, las técnicas usadas por los franceses en la batalla de Argel, que incluían acciones psicológicas sobre la población, el uso de la tortura, la desaparición de personas e incluso los vuelos de la muerte, que ya usaban en Argel, Fueron sistematizadas y enseñadas en la Escuela de Guerra de París. Allí concurrió como alumno el general López Saufrán y luego más de 120 oficiales argentinos. El curso incluía un mes de práctica en Argelia, con los interrogatorios、eh, incluidos. En 1959 se instala en nuestro Estado Mayor una misión militar francesa permanente, destinada a dar cursos. Sobre este nuevo concepto de guerra contra el enemigo interno. Incluso se traducen y editan manuales franceses sobre estos temas. O sea, se estaba gestando un marco teórico sobre este tipo de a c c i o n a r Los instructores eran todos veteranos de Argelia y luego me e n t r a n también miembros de la OAS, la organización militar fascista que intentó matar varias veces a De Gaulle. En 1961, Argentina organiza el primer curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria en la que participan militares de 14 países. Incluso para los norteamericanos es algo novedoso, quienes participan, ellos, los norteamericanos, como alumnos en este curso. Parte de estos cursos era la proyección de la película La Batalla Argel, donde, más allá del mensaje final que intentaba dar el director, Lo que se mostraba, lo que interesaba a los militares eran los métodos utilizados por los franceses. Esto ocurría ya en 1967. Un año antes se había asumido h Onganía, que había hecho suya la doctrina de la seguridad nacional. Digamos que pese a los celos, porque estaban celosos los Boina Verde, a los franceses, tenían cierto celo porque ellos estaban、eh, pisando muy fuerte aquí, cuando se funda la Escuela de las Américas en Panamá, también recurrieron. A ellos como asesores para crear la escuela. Los pilares de la nueva doctrina eran, por un lado, la tortura como un instrumento racional, esa es la palabra que usan, instrumento racional para obtener información y la acción psicológica sobre la sociedad para mantener a la población aislada de los grupos guerrilleros. Hacia fines del 60 ya existían en el país tres centros de entrenamiento. En 1975, b u c i y Menéndez, Ambos discípulos de los franceses aplicarán la solución argentina, una adaptación autóctona al original francés. A esta altura se hace evidente que la AAA formaba parte de una planificación mayor, cuyo objetivo era preparar el terreno para el asalto al poder, cosa que se concretó en 1976. Hoy se sabe que en los escuadrones de la AAA participaban miembros en actividad de la Policía Federal, de la Policía de la Provincia y de las tres Fuerzas Armadas. Además, es evidente que luego de la salida de López Rega y de su entorno, cuando lo echaron、eh, la CGT, la AAA continuó funcionando hasta el 24 de marzo, en que sus miembros ingresaron masivamente en los organismos de represión del nuevo gobierno. El historiador Diego Yuma afirma que en la AAA colaboraron miembros exiliados de la OAS, militares y paramilitares que habían combatido en Argelia. El más notable, dice, fue el coronel Roger Gardes, cuyos hombres participaron en la masacre de Seis. López Rega fue un asesino serial, pero como afirma el investigador González Chávez, no estaba solo y no fue el jefe absoluto de la AAA. Según él, la organización estuvo bajo el control operacional de los servicios de inteligencia de l a f u e r z a a r m a d a En cada provincia, los grupos paramilitares tenían una conformación distinta. En Córdoba era el Comando Libertadores de América. En Tucumán pasa a actuar directamente bajo el paraguas del operativo Independencia. Y ahí nace el primer campo de concentración en la escuelita de Famayá. Y en la provincia de Buenos Aires estaba Calabró y compañía, que también tenía su propia gente. Querer hacernos creer que el brujo fue él solito, el ideólogo y el organizador de todo lo oscuro y criminal que sucedió entre 1973 y 1976. Es como dicen los muchachos, querernos pasar. Aunque reconozco que muchas veces nos han pasado. Pero eso, eso es otra es o historia. Argentina tiene historia. r e c o r d a l a Por la radio pública. Hola, c h i c o Hernán. Gran revisionista, te doy la bienvenida a esto. Me declaro rosista, federal antes que rosista, pero soy más rosista que federal. Porque ser federal sería ser urquiza, cosa que no lo soy.、Eh, comenzó la matanza esta con la muerte de Dorrego. Yo no estoy de acuerdo con un abuso de esta naturaleza. Pero nada se habla de la cantidad de asesinados y decapitados después de caseros, cuando hubo más ajusticiados que muertos en batalla. Hola, sí, buenas noches, soy Elisa de Guernica.、Eh, feliz cumpleaños, n o r i t a Un beso para todos y la verdad、eh, me gusta cada vez más el programa.、M、muchísimo. Besos. Hernán, te entiendo, pero no lo comparto. Vos sabés que degollar una persona provoca, al que lo mira, es terrible, pero provoca menos dolor que cuando te torturan casi hasta el límite. Viene un médico y dice: paren un poquito, muchachos, y dos horas después continúan y continúan. Es como de otra forma. Amigos, los soldados de la casa 62-63 fueron atendidos en su momento por jefes, oficiales y oficiales que habían estado con la subversión, tratando con la subversión. Imagínense cómo nos han tratado nosotros, los soldados de la casa 62-63, tanto en la colimba como en la reincorporación. Tremendo, terrible, doloroso, pero necesario el programa de esta noche. O será el morbo que tenemos todos hoy, Ana de Villacrespo. Besos a los tres. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Trihistoria. i、uh -huh. e、eh, Al primer oyente le quiero decir: yo escribí el Loco Dorrego, con lo cual sobre las matanzas de Lavalle la, te las podría decir、día. uno por una, pero es otro día. Otro día sí. Exacto, hacemos... estamos hablando, estamos hablando para de grupos parapoliciales.、Claro, ¿no? no, Otro no. día vamos a hablar de la primera dictadura, que es la de Juan Gabriel Lavalle, en 1829. ¿Y después qué debate? Nora, ¿no? Que debate sobre la tecnología y la tortura, ¿no? Es muy impresionante. Yo recuerdo hace unos muchos años atrás, cuando en la democracia recién despuntaba el vicio, se hizo、eh, un primer encuentro acá, transitábamos los años del radicalismo, de este, distintos países latinoamericanos sobre el tema de la historia de la tortura y la represión en América Latina. De eso salió un libro en el que tengo o o c m mucha suerte de haber podido participar, por lo menos en alguna parte de. De ese trabajo no como autora, sino trabajando el tema con toda la gente que allí está. Y yo recuerdo de ese libro algo que lo busqué a propósito, que decía acá de, de Rodríguez Molas acerca de, de, de este tema de la tortura, y donde decía que todo aquello que、eh, solo puede ser asumido y comprendido cabalmente cuando la estabilidad democrática y republicana logre suprimir en forma definitiva su práctica. Esto que lo dice todo el mundo desde el sentido común. Hay algo que a mí, como obsesiva de estos temas, de estudiar estos temas y de leerme todo lo que tiene que ver con la literatura del otro lado, yo soy de las que iba a la Feria del Libro a buscar en e la i n s t a n d del Colegio Militar los libros sobre nosotros, los subversivos, para ver de qué se trataba. Digo. La verdad es que se erradica solamente cuando, cuando uno crece espiritualmente en algún sentido. No tiene que ver solamente con la estabilidad democrática, con la no estabilidad democrática. Les recomiendo a todos que vean la película I Como í c a r o、uh -huh. que tiene a Ip Montán como, como、eh, protagonista. Se las recomiendo porque es de cómo un individuo normal, comillas, Puede, en determinadas circunstancias, transformarse en el torturador de ese, de ese otro que tiene enfrente sin que ese otro le haya hecho absolutamente nada. Y este es el punto. El torturador puede ser el señor que se pasea tranquilamente en el 60 y que ahora, cuando salimos y nos tomamos el subte, está sentado en el mismo lugar. No es un individuo que lleva la marca de la bestia. No, en la claro,、frente. a mí siempre me llamó la atención una de las páginas. Más tremenda de Eichmann en Jerusalén, en el n e libro de Hanaren, n、eh, en el cual, cuando le preguntan a Eichmann si no le parecía terrible haber creado las cámaras de gas, Eichmann se siente sorprendido por la pregunta, como no comprendiéndola. Y relata Hanaren que la respuesta es, es tre tremendamente lógica. Eichmann dice: la orden era que había que exterminar. A los judíos. Por lo tanto, lo que yo intenté hacer es la forma más piadosa de poder matarlos, que no s u f r e n dolor. ¿no? Mm. Lo dice la persona que mató, o estuvo e n c a r g a d o de los campos sí, de concentración hay, más brutales de la historia. ¿no? Hay, hay un documental que, que, que hace referencia a eso: que el, un tiro en la cabeza、eh, era, era mucha carga para los soldados. Adriana, ¿tenemos mensajes? Tenemos, leemos algunos de ellos. Gastón Facio dice que bueno lo que están tratando amigos, la triple a desde una visión histórica y crítica, la historia crítica e interna. Es la única forma de historizar, de centrarse de lo cronológico y anecdótico y hacer sincronía. Los felicito.、Eh, Gonzalo Peralta dice: triple a ¿perón, cómplice o cercado? Muy bueno el programa. Y a l b a n o Emí p é r e z á e z dice que hubo u e n análisis del recorrido del miedo la tortura, métodos planificados que cada quien superó según las épocas. Hernán Bienza, Nora Anchard y Santiago Varela te aseguran: Argentina tiene historia. Yo me voy a meter con una, con una parte que les voy a pedir, además, que vayan como colaborando ustedes en, en, este, en esta historia que no es de recuerdo porque nadie estuvo allí.、Pero. El nacionalismo integral argentino, me meto con esa parte yo, al igual que el, sus pares del mundo, encuentra su raíz y justificación en el catolicismo tradicionalista. Esto es aquel del rerum novarum del Papa Leo XIII y de ahí en más. Con lo que, todo lo que tiene que ver de caracterizar los problemas derivados de la modernización política y social, porque indefectiblemente van hacia conflictos sociales, conflictos sociales cuyas ventajas iban a ser capitalizadas por ¿quién? los revolucionarios marxistas. Partiendo de esa idea, un nuevo mensaje católico basado en la concepción política tomista venía a proponer una solución católica a los sufrimientos de la clase obrera. Esta concepción, que fue aceptada y desarrollada, incluso por la digo, fundamentalmente por la derecha radicalizada, tuvo pre、eh, precedentes en pensamientos de católicos liberales de la generación de 1890, como José de Estrada, como Miguel de Andrea, como Pedro Goyena, como Emilio Lamarca, cuyo lenguaje, que fue así principista, fue popularizado a partir e A partir de 1882, incluso fue tomado en una gran parte como los principios de la Unión Cívica Radical. Algunos de estos pensamientos. A través de esta proposición moral, entonces se pretendía recuperar la unidad y la identidad nacional. La organización del nacionalismo en grupos paramilitares, como la Legión Cívica, la Liga Republicana, la Legión de Mayo y luego la Alianza Nacionalista, obedece a ese proceso de radicalización del nacionalismo argentino. La Legión Cívica, por ejemplo, que fue creada en instancias del general u r i b u r o y que contó en sus comienzos en el 31 con líderes muy potentes, tanto en lo civil como en lo militar, como por un lado Juan Carula, que era el nacionalista. Que le daba como algunos de los contenidos ideológicos también a este tema, como el general nacionalista Juan Bautista Molina, que es mi muchacho de hoy. Juan Bautista Molina, un personajón, digo que vale la pena que se los presentemos a aquellos oyentes que no lo conocen y que lo recuerden a aquellos que seguramente ya deben estar en este momento tratando de hacernos llegar un mensaje. La presencia militar en el gobierno se manifestó, además de tener a Uruburu, por este pequeño、eh, núcleo muy duro de gente como Juan Bautista Molina, que es un nacionalista extremista que actuaba como jefe de la Secretaría de la Presidencia. Otros miembros del grupo eran el teniente coronel Emilio Fachone, mirá qué nombre. Con ese nombre no te q u e d a o t r o q u é vas a hacer? ¿Se <risa> llama Fachone? a <risa> Arquitecto. Y Álvaro Alzogaray. Ocupó el cargo de jefe de la casa militar. Entre los nacionalistas, militares y líderes religiosos, Molina era el que estaba mejor posicionado. Las denuncias sobre su participación en el sórtano de la p e n i t e n c i a r í a no habían empañado en absoluto、eh, su carrera en el ejército. Y este ex、eh, secretario de la presidencia de u r u b u r u nunca ocultó que lo que él quería era, digamos, escalar muy alto hacia una misión fundamentalista que tenía que ver con la de ordenar las masas e incorporar a las masas a estos, a estos movimientos. Digo, en esto su pensamiento era básicamente fascista, digo, en la mejor y pura concepción de la palabra. Palabra. En Cuando, el término m u s o l i n i a n o e l fascismo. Exactamente.、Sí. Cuando a sumió en 1932, Justo, General Justo tuvo la intención de deshacerse de él en forma temporal, a fin de que la Legión Cívica perdiera sustento en su liderazgo. Pero para no ser totalmente categórico en su rechazo, ¿qué hizo? Lo manda a Berlín, en virtud de su formación germana, que era la misma formación de Uriburu, y quien había dirigido la Escuela Superior de Guerra con los lineamientos de la、eh, línea prusiana. Molina fue un destino providencial. Fue testigo aventajado de los primeros años de las prácticas nazis en el Tercer Reich. Organizó el intercambio de misiones oficiales que se perfeccionaron en las academias de guerra de Argentina y de Alemania. De Alemania. La experiencia profesional que adquirió fue sumamente valiosa. Cuando retorna, toma el servicio como director de la Escuela de s u s o f i c i a l e s con la voluntad jamás ocultada. Hay escritos, hay cartas de Molina. Muy impresionante que no vamos a, a tener tiempo de leer, donde él directamente asume esta, esta、um, vocación de ser el Führer argentino. Nunca jamás estuvo en el marco de él ocultarse. El golpe de Estado con el que Molina aspiraba a derrocar a Justo iba a contar con el, con el apoyo del Frente Militar Nacionalista y de las organizaciones civiles y también de q u i é n De Fresco. Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Iban a intentar concretarlo el 9 de julio de 1936, justo se a Viva. Y entonces lo desorganiza, lo desorganiza con una serie de traslados castrenses, pero no lo sanciona, Monilla. Lo mantiene en actividad para tener mejor, dice él, que para tener mejor observadas sus, sus conspiraciones y porque el nacionalismo, en realidad esta es la verdadera razón, tenía un peso tan importante en el mundo castrense que eliminar a Molina era garantizarse muchos Molinas. Por lo tanto, no lo mueve. Es más, tal es así que meses después Molina es elegido presidente del círculo militar. O sea, Si querías algún dato de cómo veníamos y a quién apoyo. Las conspiraciones denominadas este, nacionalistas lo tuvieron a Molina siempre como el, el tipo ejecutor. En algún momento tiene una disputa con Benjamín Menéndez al respecto. Digo, porque Menéndez era un tipo que él quería hacerle también un golpe, pero lo quería hacer puramente militar. Digo, era lo que, lo que él se, se jugaba en esto, era una suerte de honor, comillas, militar en e s t a c i r c u n s t a n c i a Molina no. Lo de Molina era cívico-militar y así lo, lo, lo había armado a través de estas legiones, en donde los militares eran quienes le daban instrucciones a los civiles para formarlos. Había instrucción, había orden cerrado y todo ese tipo de cuestiones.、Eh, una diferencia clave, te decía, era este tema de que uno era muy militar y el otro era una mezcla político-militar. Pero bueno, finalmente este, ese 14 de febrero que pretende hacer un golpe y que pierde, este, molina la, la intensidad, lo coloca en una situación bastante desventajosa al punto de que la Alianza de la Juventud Nacionalista le ofrece un banquete a Menéndez en el cual le otorga la jefatura del sector civil nacionalista. Esto fue algo, un golpe bastante fuerte. En El dictador, que es la biografía de Jorge Rafael Videla, que escribieron María c e b a n e y Vicente Muleiro, los, los autores cuentan que hacia 1935, este coronel Molina, que era. Superior y amigo del padre de Videla, amigo a un a,、eh, digo, de parte del padre de Videla, amigo a un punto simbiótico, era un hombre que respondía total y absolutamente a las órdenes de Molina como lo más que tenía, si bien él fue Videla, padre, un hombre de una carrera tan gris, tan absolutamente gris、eh, en la carrera militar por la falta de estudios y demás, que en algún momento hasta pretendió que Jorge Rafael no fuera militar. No sé qué hubiera pasado si lo g r a b a Quería que fuera médico. Quería que fuera otra cosa. Pero bueno, este, no le salió. En este caso, te decía. Hubiera habido otro Molina. Sí, claro. Seguro. Como decimos.、Eh... Bueno, en este caso, este, Videla Padre escribía, y también Juan Bautista Molina, que la disolución de los tres poderes de gobierno, la abolición de los partidos políticos, el establecimiento de una dictadura militar, la censura de prensa y campañas para arrancar de raíz la inmoralidad, la prostitución, la usura, la especulación, los vestidos provocativos en las mujeres y el lunfardo eran sumisión. ¿Te gustó? Esta era, esto era lo que además ideológicamente se le metía a quien se consideraba a sí mismo un guardia nacionalista. Molina está envuelto, además de en todas estas historias, en otras cosas que son un poquito más bochornosas para un señor que quería ser el guardia de la nación, como por ejemplo, en 1934 una familia acomodada intentó venderle al Estado un predio de 23 hectáreas en la localidad b o n a e r e n s e del Palomar. Que podía interesar al Ministerio de Guerra para ampliar el colegio militar. La operación no se concretó porque、ah, esta sí. familia sí. pretendía cobrar por cada metro cuadrado cinco veces y Molina logró que lo pagáramos solamente dos veces <ríe> más. No solo obreros, estudiantes, radicales, anarquistas o comunistas fueron objeto de la represión del régimen militar, sino que el gobierno de u r i b u r u también torturó a sus camaradas de armas. Fue un proceso que se inició en febrero de 1931, cuando el interventor de Córdoba, Carlos Ibargunen, anunció que había frustrado el complot de un grupo de civiles irigoyenistas que había logrado comprometer a suboficiales del Regimiento 13 de Infantería. Los supuestos líderes de esta i n t e r r u p c i ó n eran el ingeniero retirado Carlos Toranzo Montero y el general Ernesto. v a l d a s a r r e Cuando fueron llevados presos y cuando estuvieron sujetos al tema de la tortura, Toranzo Montero llega tambaleándose al primer interrogatorio. En la sala de tormentos le habían golpeado la zona lumbar con un objeto contundente. Se sentó en un sillón de la oficina el director de la penitenciaría, el exdiputado conservador Alberto Viñas. Frente a él estaban el teniente coronel Juan Bautista Molina, gestor de la Legión Cívica y secretario general de la presidencia, el subprefecto David Uriburu, apodado el doctor. Primo del presidente profesional. El coronel Molina tenía a su lado dos taquígrafos que luego se ocuparían de redactar la declaración del presunto complotado para incorporarla al expediente de la justicia militar. El aprete fue de la manera en que ustedes, más o menos, han venido relatando, con Molina como ejecutor y testigo en cada uno de esos minutos. Le decían. Que a él, como hijo del general Toranzo Montero, le convenía relatar todo sobre el complot para disminuir las desgracias de su familia y no correr la misma suerte que correría su padre. Si hablaba, podía sal salvarse. Le recomendó actuar como lo había hecho su hermano, cadete militar que había sido detenido. Reveló lo que sabía y pronto quedaría en libertad. Toranzo Montero, hijo, temía ser ejecutado con base en una declaración fraguada. Obnubilado, sin respuestas físicas ni mentales, le comentó a Molina: Señor, Yo acabo de ser torturado.、El、secretario general de la presidencia lo miró seriamente y le dijo: Son las prácticas que obedecemos a las órdenes d e gobierno. Ahora d e c l a r e Argentina tiene historia y es de todos. todos. Argentina tiene historia. Hemos llegado a este terrible programa de lunes,、eh, que、final. nos ha cortado el aliento.、Eh, quiero agradecerle a la operación técnica de Ezequiel Sánchez,、eh, que la verdad es que debo reconocer que la operadora anterior era la más linda. Perdón, ¿no? Que te lo diga.、Eh, Mucha crudeza, ¿eh? Mucha crudeza. Adrián Azanca,、sí. vamos a agradecerle.、Bueno. A la gente de la producción, Agustín Camisa, Isabel García, Marina Getino. A los dos maestros que tengo, Nora n c h a r Santiago Varela,、eh, a mi mamá que me hizo a mí. <risa> <risa> Mañana tenemos un programa muchísimo más tranquilo. Tenemos un programa muchísimo más hermoso. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de bellezas argentinas. ¿eh? La pulpera de Santa Lucía, Castelli, que es el enamorado de Nora n c h a r Coca Sarli. Llámanos para decirnos cuáles fueron tus ex símbolos a lo largo de tu vida, en la historia. En tu presente, en tu pasado, en tu futuro. Nos estamos yendo, ¿eh? viene la gente de, del informativo aquí en Radio Nacional y después quédense en la radio escuchando a Carlos Polimeni y Diego González con su programa Voces del Sur. Nosotros nos vamos. Si no nos volvemos a ver, fue un gustazo. Fue un gustazo. Y además, yo sabes que creo que estas o o s p r r g m a Estas memorias son más que necesarias para no repetir cosas. Miguel b o n a s s o decía que en Recuerdo de la Muerte, justamente dice que ante el abismo. Las、eh, tribus originarias ponían un tótem para taparlo. Nosotros pare, nos pareció que en este programa era interesante derribar, derribar. ese tótem para poder pensar con libertad el abismo al cual f u m m o s sometidos muchas veces los argentinos. ¿Por qué? Porque Argentina tiene historia. Ahora sí. ¡Chao! ¡Chao, chao!